Nunca antes había habido tanta coordinación con el sede. Este alcalde no está peleando con el sede. Le ha dejado un espacio dentro de lo que es la infraestructura municipal. Lo hemos llevado ahí junto a la Secretaría de Salud. Hemos retirado a nuestro personal de desarrollo humano a otro lado para que haya coordinación. Pero lastimosamente, por ejemplo, en el tema de las brigadas, hay para hay un, una diferencia de concepto. Para mí, que soy el gestor, yo he hecho las gestiones ante el gobierno nacional, lo, lo dijo la ministra ahí, para que estén las brigadas de Montero era abarrer únicamente el COVID, o, o principalmente el COVID. ¿ya? Tenían que hacer un avance rápido para detectar a todos aquellos que están con COVID. Pero ahora las brigadas en su protocolo están yendo a medir si tiene presión alta, si tiene para la fibra amarilla, si tiene para un montón de cosas, que está bien espero que lo hace lento su avance hemos llegado a 7000 personas aquí hasta aquí en, en cuanto en dos semanas ya ¿Cuánto nos va a tocar para llegar a toda la población? Mientras tanto, hay mucha gente que se está muriendo y que ya llega al hospital cuando tiene los pulmones colapsados y que ya no hay vuelta. Es decir, que la prioridad debió ser pacientes COVID. Para mí, debimos haber hecho un barrido total de lo que es COVID. Llegamos a una casa y si no hay gente que no tiene COVID, se pasa a la otra casa y se pasa a otra casa. Después de haber hecho un barrido total, recién empezar a hacer el barrido, la campaña de salud que se está haciendo. Porque esto es prácticamente una campaña de salud. ¿Qué tiene que ver la fiebre amarilla ahorita? La fiebre amarilla ahorita no nos está matando a la gente. Lo he hecho, la representación, le he hablado a la doctora Santillán de Santa Cruz, pero aquí dije, bueno, pues los médicos creen de que tiene el criterio, yo qué más puedo hacer. Pero no me he quedado con las manos atadas. Por eso es que estamos aquí en el hipermaxis, porque hemos hecho de que estamos conformando otras brigadas Estamos contratando a otra gente para que hagan ese tipo de barrido y vaya directamente a trabajar con la gente COVID. ¿Y en cuanto al tratamiento se ha hecho una nueva compra de la hidroxicloroquina y otros medicamentos? Mire, actualmente ya el tema de la hidroxicloroquina este no la están recetando mucho. Hay, ha ido cambiando eh, no es un medicamento específico no existe un medicamento específico con el tema del COVID, por eso es que bueno pues hay cosas que hay en, en farmacia hay cosas que no hay pero bueno hay que hay que seguir adelante.